Cada uno se va como puede Unos con el pecho entreabierto Otros con una sola mano Unos con la cédula de identidad en el bolsillo Otros en el alma Unos con la luna atornillada en la sangre Y otros sin sangre, ni luna, ni recuerdos Cada uno se va aunque no pueda Unos con el amor entre dientes Otros cambiándose la piel Unos con la vida y la muerte Otros con la muerte y la vida Unos con la mano en su hombro Y otros en el hombro de otro Cada uno se va porque se va Unos con alguien trasnochado entre las cejas Otros sin haberse cruzado con nadie Unos por la puerta que da o parece dar sobre el camino. Otros por una puerta dibujada en la pared o tal vez en el aire. Unos sin haber empezado a vivir. Y otros sin haber empezado a vivir. Pero todos se van con los pies atados. Unos por el camino que hicieron. Otros por el que no hicieron. Y todos por el que nunca harán. Cada uno se va como puede. Roberto Juarrós Mensaje en una botella echada al mar es mi canto Para quien desde una playa Mira lo lejos y aguarda Mensaje en una botella Para quien mira y aguarda Aguarda sin saber que de, las de la zona Si la mar de la tarde que se va Y de la noche que viene Aguarda mientras mantiene lejaninas Su mirada La agenda boteza irá llevando su sol A playas de no sé dónde, a orillas que nunca vio Y entre el viento y las marejas bajo la luna y el sol Lleno de sal y de espuma hasta encontrar otra voz ada al mar es mi canto Para quien des durauna playa mira a lo lejos se aguarda Me en una botella chaada mi canto habrá siempre quien lo espere a la vuelta del dolor y en los restos del naufragio pueden encontrar la canción. Y en los restos del naufragio pueden encontrar la canción. Y el mensaje en la botella irá llevando su som. A plazas de no sé dónde, a orillas que nunca vio. Y entre el viento y las mareas bajo la luna y el sol. Lleno de sal y de puma, ajá. Boteja echada al mar es mi canto Para quien desde una playa mira lo lejos se aguarda Mensaje en una botella echada al mar es mi canto Mensaje en una botella echada al mar es mi canto Mensaje en una botella echada al mar es mi canto Mensaje en una botella hechada al mar explicando, oh. Mensaje en una botella para quien mira y aguarda. Mensaje en una botella. ¿A dónde irá? La, la, linda la música de Carlos, el negro Aguirre, el disco se llama Orillanía de Walter Heinze Y Carlos Aguirre, escuchábamos Náufrago en la orilla Que fue la primera canción de esta trincherita de hoy Después de la poesía de Roberto Juarros que nació en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, el 5 de octubre de 1925. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y en Ciencias de la Información en la Universidad de Buenos Aires y fue becario de la misma, amplió estudios en la Sorbona de París. A su vuelta, ingresó como profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y dirigió el Departamento de Bibliotecología y Documentación de la misma entre 1971 y 1984. En esta universidad ejerció la docencia durante 30 años. Marchó al exilio con el advenimiento del general Perón Trabajó como bibliotecólogo para la UNESCO y la OEA en diversos países Y entre 1958 y 1965 dirigió 20 números de la revista Poesía Igual Poesía Junto con Mario Morales Murió en Temperley, Buenos Aires, el 31 de marzo de 1995 Actualidad, humor, cultura, raíces de mi tierra, 23 años raíces de mi tierra. Oh, hola, hola, hola, hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo va Buenos Aires? ¿Cómo va Villaneda? Qué lindo sábado, qué calorcete. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Buen día, hola, hola. Buen, día hola. buen día, buen día. Buen día, buen día. <ríe> <ríe> día. <ríe> Así los quiero, como los enchufo enseguida, ¿eh? Ay, estamos entre medio de cables, micrófonos. Esta cosa técnica que tiene la mesa de trabajo de la radio. Buen día, gente. ¿Cómo les va? ¿Ya pusiste la pava, mi vida? Está hermoso para pavear hoy. Para pavear. Sí, paveemos juntos. Está hermoso para pasar el mate, hacer una ronda. Después, más tarde, cuando termina el programa, te vas al Parque Lesama, te vas al Parque Domínico. ¿Eh? Hace un poco de, de aire fresco De aire libre hoy Que está precioso el sábado Sábado de trincherita, muchachada La trincherita volvió La trincherita de los sábados a la mañana El programa que esperás con música o El programa reloco El programa donde se habla un toque de política De cultura, agenda de espectáculos Los mejores músicos pasan por este programa ¡Oh! ¡Qué barbaridad, eh! Y todo gratis lo hacemos, che Eso tiene más mérito, ¿no? 14 de noviembre ya ¿Quién iba a decir, no? Ya estamos acá, se eh, va el año. Se va nomás, en eh, los finales, los tramos finales del 2015 y la gente ya está armando la fiesta, están pensando en las vacaciones. Mm -hmm. Ya están pensando en las vacaciones. En los trabajos, ¿viste cómo es? Ya van programando quién se toma la primera quincena, la segunda. Eh. Y está muy bien, tiene que ser así. ¿Allá ¿Ah, hay programa ustedes? Don Yigu, sí, Lidia sí, del Sí, por supuesto. Buen día, buen día. Ah, papá. ya está pensando en esa... Argentina, a... sí, que estaba pensando, por supuesto. Para el campo de Santiago. ¿no? Eh, sí. ¿A dónde me va a ir? Pero ¿A Mar a... del Plata? No, qué madre, ¿A que Villa Mar... Gesell? No, sí. Nada sí, que, que ver, esto, ¿no? No, Venía. caminando voy por acá cerca nomás Claro sí. Lindo, lindo día chicos, aquí estamos eh. es. Don Chigu, Fer, segundo Fermín Maldonado Presente presente Lidia del Valle Gómez Presente Gustavo Josman presente. presente Me levanta el dedito así Ahí está. Ahí está, presente, no lo podemos escuchar al chango No, pero... Claro, vamos Pero a ponerle un micrófono. Sí, después, a mí ¿no? me gusta eso, el Gonzalito, claro, yeah. el Hoffman, Gustavito, en la puesta en el aire, la caru Maldonado y bueno, en un ratito seguramente vamos a contar con la presencia de Nicolás Fontana para hacer su Músicas del Mundo, un segmento que nos sorprende cada sábado que viene y tenemos algunas algunas notas hoy, eh, uno... A, a mí me gusta siempre no arrancar el programa y avisar, puede fallar, eso no, quiero por decir, porque a veces falla, un programa en vivo, sí. está producido con tiempo, pero puede fallar. En principio les quiero contar que dentro de un rato vamos a hablar con Matías Betty. Ah, sí. Matías Betty, músico este independiente, tiene un hermoso espectáculo esta noche en Vicente el Absurdo junto a la grosísima Verónica Condomí. Verónica bueno. Condomí y Matías Betty Hoy presentan un espectáculo Muy groso tengo muchas ganas De ir a verlo, aviso Así que el que se quiera aprender se prende conmigo, vamos Hoy a Vicente el Absurdo, verdeado dulzor, Matías Betty, stick y procesadores Verónica Contomí, grosísima, en voz, guitarra, kalimba caja y bombo Hoy vamos a charlar con Matías, eh, creo que Verónica está de viaje o está volviendo de Córdoba Creo que laburaba anoche, así que vamos a hablar con él Vamos a hablar con Tomás Lipam Ketul, ah, sí, ah, bueno. el canto rojo de Jujuy. Vamos a hablar con Tomás porque está en medio de su ciclo sí, por la quebrada. Todo noviembre. En el así. Teatro Carela, así que vamos a estar hablando, si Dios quiere, ¿no? Yo les aviso, puede fallar. Estimamos claro. estimamos que la producción va a salir linda hoy. Y nos va a venir a visitar una hermosa, Bien. una hermosa al mediodía. Se llama María Paula Godoy y wow. está presentando en unos días, el martes, presenta en Café Vinilo su disco Ambas, una musicalidad. Muchacha que nació en Argentina, pero que se crió eh, en Brasil, ah, entonces bueno. no sabés cómo canta, vos ¿Así? escuchás el disco ambas, claro, y te hace un chamamé, luego lo estrenamos al programa, por ahí te hace un chamamé, ¿Brasilero? Eh, po, claro, por ahí te hace, ahí no sé cuál te puedo decir ahora, porque a ver, para tengo la, la caja del disco de ella acá, por ahí te hace, ¿Merceditas? ¿Merceditas? Ah, sí. qué bueno. En versión portuguesa. Claro. Y además, bueno. no tiene nada que envidiarle ponerle a Gal Costa y todas estas grosas, porque al haberse criado en Brasil, tiene toda la cadencia para es cantar. Claro. Así que canta versiones de música folclórica en portugués y en español. Así que va a estar... Buenísimo, porque bueno. creo que viene con su guitarrista también Así que <risa> así que a preparar Completa. los termos porque vamos a comer pancito, vamos a tener matecito lindo eh, Algunas de las cosas que sucederán en esta mañana en La Trincherita La Trincherita, ya le vamos a cambiar el nombre en cualquier momento Pero se llama Raíces de mi Tierra claro. Marca registrada desde hace 23 años y medio En febrero próximo, si Dios quiere, vamos a cumplir 24 años de programa Y tenemos algún hitos. Los últimos tramos del programa fueron en la Tecno 88.3 Radio, en la que estamos saliendo ahora desde Avellaneda, desde Villa Domínico, en el primer piso de la Facultad Tecnológica Regional Avellaneda, nuestra segunda casita. Acá estamos como queremos. Es realmente hermoso verde que nos inspira para decirte los buenos días en este sábado a las 10 y 20 de la mañana. Con bastante temperatura, unos 20 grados, ya estaba haciendo a las 8, un 70% de humedad, Para, para no te pongas mal por la humedad No, está para manga corta Eh, y creo que va a ser 28 de máxima Así que a los que les gusta así el sol dice, sí. Ojalá que el cielo esté despejado así todo el día Porque está buenísimo para lavar ropa Y escuchar la trincherita con todo ¿Viste? Bien fuerte Buenísimo eh. Una de cosas tengo sí. para contarles ¿Tú? Pero antes vamos a darle los buenos días a Santa Fe A eh, Paraná sí, Entre Ríos También A ver, ¿quiénes son Heríos? Y bueno, eh, en Entre Ríos En Entre Ríos www.fonsloricadelparaná.com.ar Sintonizando Raíces de Mi Tierra, por supuesto, esto es en Entre Ríos. Buen día, amigo Javier Zárate. Buen día, Javi. Bueno, también vamos a saludar a vanguardia FM 101.7 de Gaboto, provincia de Santa Fe. Qué lindo. Buen día, amigo Juliana Torres y toda su Juli. gente. Claro. Buen día también a la triple W, la posta radio ORG, amigo Gustavo Rixi, buen día. Buen día, Gus, desde, Palermo. desde Palermo. Buen día, buen día para todos. Las tres radios que retransmiten este programa, qué locos, ¿no? Porque por ahí a las diez, diez y media arrancan algunas, no, no estamos en, en vivo, en vivo. Alguna, creo que claro. la de Palermo, nos retransmiten diferido, pero lo importante es que estamos, estamos claro, sabiendo. Estamos, estamos, estamos en el... estas tres radios, además de la página web de la Tecno, sí, que también, claro. también nos permite llegar al resto del país. ¿Y quién te dice del mundo, che? Alguno, ¿Alguna vez no? nos escucharon desde Brasil sí, también? Sí. Y peguen el grito. Alejandra Leyes, gracias por compartir la publicación de Facebook. Escuchen, dice, y pone la comparte la publicación de hoy, pone la página de la Tecno, qué grosa. Estas cosas a mí me gustan tanto. En realidad me hacen mucho bien, <risa> nos sí. hace mucho bien. Alejandra Leyes, nos está saludamos. buen día, está está escuchando, sí, sí. Estaba por leer acá el mensaje que nos dejó en el grupo. Estamos en las redes sociales, Raíces de mi Tierra 2, eh, el grupo de... Facebook y estamos en twitter raíces en latecno Buen día dice Alejandra leyes saludos a todos abrazos abrazos abrazo, abrazo, abrazo, abrazo. Igualmente, igualmente abrazo de oso y estamos en la página web decíamos sí a es escuchar sí por internet en la fmlategno.com.ar Ahí está. Habíamos empezado con la música del Negro Aguirre, con la poesía de Roberto Juarrós. Ya es momento de que te contactes con nosotros si te querés una chacarerita, querés una zamba, querés un eh un muchamamecito, tenemos de todo. De todo nosotros sí. somos como los amigos del chango. Anoche fui a ver al fui al CCE. Ah, y fui a ver a los amigos del chango pero que lo retiro no sabes lo que son 11 grosos, uno mejor que otro no Ajá. se puede ser tan ya, si ¿Sí? viste cuando decís bueno. no podés ser tan bueno, no, una maravilla pero qué tienen lindo. de todo porque empezás por el piano que encima no andan con chiquitas el piano de Luis Gurevich Ah. Para empezar Después, bueno, este saxofón, violín, bandoneón, trompetas, eh, eh, percusión, batería, guitarra eléctrica, bajo Impresionante los amigos del chango Ayer los, los pude ir a ver Y digo que nosotros, la trincherita, somos como los amigos del chango <risa> <risa> <risa> Tenemos de Estamos re locos Y que, y que bueno. se pueden comunicar Y sí, se pueden comunicar al 42270037, está muy bien. O al 420751264. La mañana hay otro Ah, pucha bueno. 43, 53 ¿Sí? 27, 45 Néstor Alancay También está comentando ah, ¡Buen día! ¿Qué tal Purín? ¿Qué anda diciendo? Eh, ancha Sumasta Muy lindo, muy lindo Gracias Recién por... llego de guitarreada Me voy a tirar escuchando No te va ah, a quedar dormido Te va a quedar me... dormido <risa> seguro <risa> ¿Sabes qué? Le vamos a meter un par de temitas Fuerte, fuerte, fuerte Claro, claro. no lo dejamos dormir Jorge Rojas Estuvo hace poquito acá Mi hermana sí estuvo reloca, me manguéo entrada y bueno, bien. ahí estuvo, también estuvimos con Jorge Rojas. ¿Qué vamos está a estar? Fuimos a ver, no es que no estuviera que esté escuchando. Y bueno, si no estás ahí se bromeó, porque sí. le traje el disco de Jorge Rojas desde Ay. Duetos, cantemos dos temas que salgan, que salgan con fuerza nomás. Castigando a aquel Que te hace daño Que causa tanto dolor Y de desamparo La culpa del pecado De mi tierra, bien latinoamericano. me vas a decir eso. Néstor Alancay me dice saludos amigos pero con Jorge me duermo, pongan la raza trunca con algún recitado de Don Chico. No, no, no. no. Claro, claro. Para, dale, teneme paciencia. Mirá lo que puse. a poquito. Jorge Rojas eh, grabó dos discos duetos. En este caso es Cantemos con Horacio Banegas el primer tema de Jorge Rojas Río Hermano y recién era Lucio, Lucio Rojas el hermano de Jorge ah, que se está qué parecido, lanzando. Qué lindo no, canta, es tremendo. Eh. El indio eh, no, no hace mucho tiempo que canta y es bastante diferente a Jorge. Sí, Ese eh, sí, no, va más sí, arriba, no, sí. va más arriba, más chacarera, es más. Eh, el indio le dicen justamente porque eh, tiene esa parte salvaje ah. la pone Lucio. Está por lanzarse como solista, les aviso. Ah, sí, ah, muy bien. Lucio Rojas con Javier Alguero. Hacían recién el tema de Franco Barrionuevo, Volver a Verte. ¿Primera pausa? Meta nomás. Suena mi guitarra, suena. Va a cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores. Suena. Y afirmar muy bien la voz Suena mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores Quiero la nota mejores y afirmar muy bien la voz Juan Carlos Carabajal Y Don Chigo son raíces, raíces de, de mi, mi tierra. tierra Por Luis Benaz corre sangre de un abuelo guitarrero Buen cantor y vidalero, carrerista y trenzador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 Con el disco tango, como cortina, ¿no? Para presentarles el tema que viene. Pero aprovecho el momento para leer saludos. Che, ¿cómo están hoy? Están tremendos hoy. Héctor y Laura Borges. Ah, muy bien. Ramonita y Juan Borges de Bernal. Un beso enorme para los cuatro porque me dicen, amiga, los estamos escuchando. Saludos para todos. Qué lindo, Héctor. Qué Cariños para todos Muy, pero muy, muy, muy buen sábado para ustedes También saludos a Pochi, a Pochi. Ah, ah, Se Pochita. levantó temprano <risa> anda, diciendo, anda diciendo por acá, claro Es la, la, la seguidora de Jorge Rojas Cuando puede lo toca un poco también ¿eh? ah, Muy ¿sí? bien, me parece una vela, bien Una vez la llevé a una conferencia de prensa y anduvo ahí quería este ¿Viste cuando encontrás buscarlo? un Claro, vos encontrás un hombre que tiene una remera así medio ajustadita y vos que va aunque sea le va a tocar el hombro. así andaba Pocho. Ajá. Aquella vuelta Ahora lo fuimos a ver al teatro Ahí en el Gran Rex Que metió dos noches a Sala Llena Hola Cari Dice Estoy escuchando la radio Gracias por pasar a Jorge La pasamos lindo en el teatro ¿eh? Y acá me manda otro Que dices eh, René está esperando los chamamés Con Carlito Sánchez Ahí está ah, ¿sí? <risa> sí, claro, claro. Ah, Y el dúo hechizo sí. Ah, bueno Sí sabe, sabe Eh... Ahí está, vamos a ver si los programamos, para ver si los programamos con tiempo, no te vas a tener que ir. Nota si vas a hacer las compras, hoy no rompas con el el, el, el es el reloj. No hay apuro hoy, haz las cosas más tarde. El programa es claro. hasta la una. Eh Agustincito Villalba y Maina, Maina Purinki wow, ¿qué es? Comanda hermano, dice. Huyarisu Tiani ese y Estoy escuchando desde Seiza sí. que comienzo tan alegre oh, está lindo para ir a ondear ochojos al río <risa> <risa> y de paso traer algún pescado para el mediodía ah, esa. Qué lindo. mis saludos a todos ustedes y mi cariño inmenso de siempre abrazos Ancha Atun bien, claro, bien. para vos también Agustín que me dices lo que dijo abrazos atentamente sí, sí. el orco de Seiza el orco claro el varón de Seiza toma tu Maylin futuro médico ja oh, les doy la primicia que amigo claro. saben qué? les voy a dedicar eh, un tanguito, un tanguito? Yo, yo les dije no te hagas el pituquito hace que no bailo Ay te quiero ver dónde <risa> <Yer>, ¿eh? <risa> luna áni es el disco tango sebastián luna guillermo áni es presentando este año su disco tango de miguel montero y reinaldo giso este programa tiene de todo no te hagas el pituquito y porque tenés un visito allá en la calle corrientes y alternarse en otro ambiente que no te hagas el compadrito Para mí vos sos Pepito, el hijo del carbonero, un cara dura y manguero. Te juro me da tiricia que me vengas a dar pifi haciéndote el petitero. Así que te mudaste al centro, te olvidaste del Seba luna del Dani Sanzota en el Metejón de villa crespo ¿eh? Seguro no más por tu mano sin tratar de darme chanta. Si mi derecha te alcanza vas camino al pirovano. Yo soy del Bajo Belgrano, no quiero ser tu amiguito. Ni comeré mulincitos con tipos que tienen restos. Yo morfo fideo al pesto en la cantina de Pipo. Así que ahora morfás en un restón de Puerto Madero ¡Ja! Frenate y administrate que si no morimos todos en el tumulto, morimos el que cambió tu existencia cuando chapaste a esa viuda una anciana galeruda llenita de tela fresca no te importó los 80 abriles de la viejita te casaste por la guita si cuando van bien juntitos vos pareces el nietito del barazo de la abuelita Sácale el vendaje para que tome sol esa mina. Plomazo, ¿de dónde la sacaste, querido, por favor? Chalo, no soy Eusebio Barroso, hoy os charle la bajeja. Eso dice tu tarjeta que vos mostrás orgulloso. Siempre fui despamentoso, seguí haciéndote el pituco, seguí echándole más tuco al raviol de tu pasado. He igual serás más juntado. Que el bandoneón de Pichuco Cultura, humor, agenda, deportes, temáticas sociales Raíces de mi tierra Trincherita Sábados de 10 a 13 Trincherita raíces de mi tierra raíces de mi tierra presenta por segundo fermín maldonado nostalgias de santiago ay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 se me representa como siempre bien patente mi pago imaginariamente pienso y pienso y cada vez que me acuerdo se me hace que estoy caminando, que me estoy bajando de un algarrobo de bajar alguna vaina para estos tiempos y la algarroba debe estar pintando ya y me acordaba de los, de los pajaritos de todas esas cosas justo llegamos a la radio y por los ventanales veo una bandada de cotorras parece que me andarían siguiendo y me acordaba más todavía de mi pago porque la cantidad que había a veces los corríamos para estos tiempos donde el choclo empezaba a querer pintar y no lo dejaban las cartitas tan hermosas, tan linda color de esperanza, verdes por todos lados y a veces no se veían en los árboles que eran del mismo color que ellas, las hojas y se me vino a la memoria todas esas cosas lindas que pasé de mi pago como dijo hace un ratito un oyente amigo, Agustín también se acordaba de los ochogos, de ir a pescar un bagre de esos bigotudos para la siesta. Qué recuerdos lindos cuando uno se pone a acordarse de, de todas esas cosas, de todo lo lindo que pasamos, los que tenemos la suerte de conocer bien de cerquita el monte, Bien de cerquita la llegada del viento sur, bien de cerquita el amanecer, bien de cerquita cuando sale el sol y empieza a colorear para naciente y las sombras bien largas de los árboles que tapaban a lo mejor todo el patio porque allá la galería es un corredor hermoso con horcones de madera, por supuesto, de la madera bien dura, porque hasta esa suerte, como decía mi tata, tenemos de tener el quebracho colorado, el quebracho blanco, horcones para elegir, las varas para hacer los corredores, la ramada, donde esas sombras hermosas nos esperaban a la siesta, Usted sabe que nosotros en mis tiempos, le hablo de unos añitos atrás nomás, como yo me crié allá, no había heladera, no había luz eléctrica, no había agua corriente, pero qué vida linda que pasé junto a todos mis hermanitos, junto a mi mamá y mi tata, lo principal. A veces a la distancia viene una persona y te cuesta hablar, a lo mejor llegar a esos momentos vividos y acordarte con toda dureza, tenés que poner fuerza para que te salgan las palabras, porque tu mamá era una cosa y tu tata también, los que te criaron. Tal vez sin cobrar un sueldo mensual, como digo siempre. Pero qué habilidad, qué sabiduría que tenían para criar los hijos. No éramos uno, dos o tres. Éramos una cuadrillita, 8 diez, 12 Como yo tuve la suerte de criarme junto a todos ellos. Cómo no recordarles.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 Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde raíces de mi tierra, le digo a todos muchas, pero muchas gracias. <risa> la dice Néstor Lancay escuchando el segmento dulce de programa dulce y fuerte, contundente, muy emotivo con lágrimas en las mejillas de mi papi en esta mañana. Qué lindo también que eso suceda porque eso es parte de estar vivos. La emoción, la emoción es parte de estar vivos también. Y que uno se lo permita para poder transmitirlo es una bendición. Don Shigu con sus nostalgias. y Para contarles, adelantarles Que estamos trabajando En Nostalgias de Santiago Volumen 2 Con artistas invitados Hemos hecho esta semana las fotos eh, Con mucha participación de gente amiga Ya les vamos a ir contando en detalle Se viene, se viene Se viene Nostalgias de Santiago Volumen 2 El nuevo disco de relatos Más canciones de Don Gigu Segundo, Fermín Maldonado Recién, La Vida, La de Cacharra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 En lo mejor de mi vida Sakearí Radio para entender Ay, Vidalita, Iwaxachi aquí Bueno, muy oh, bien, muy eh, bien. Vamos cerrando la hora, vamos cerrando. ¿Y bueno, cómo pues, la vamos a cerrar? Eh, lo más lindo, mira porque nos prestaron un disco hermoso de Mi Pago y y qué más lindo escucharlo y dedicarle a, a Betty, el segundo tema, a Poche, a René, para todos Gentileza ustedes. ¿Gentileza de quién fue? Esto es de René Leguizamón. <risa> ¡Esa! Le trajo un disco Bravo. que yo no lo tenía y aquí viene para escuchar lo mejor que tenemos aquí. De Carlitos Sánchez <risa> Luqueador y guitarrero, el amigo pit Sandoval Hoy lo queremos homenajear en nota de un acordeón Vaya este verso sentido para vos, amigo de corazón ¶¶ <Point in time> <wh> <haben> <miss� ciudadana> ¶¶ music <laughs> hijas de mi tierra bendecida razón debe haber para que lleve su nombre, seguro que fuiste un hombre bien modesto y servicial, honrado a carta cabal, recto y además sencillo, por eso Eliseo Castillo hoy te quieren homenajear estos mentios santiagueños. Thank <laughs> you. Pareció. <risa> Betty, ¿te gustó el Liceo Castillo? Bueno, era Carlitos Sánchez, justamente ¿Eh? Un disco que nos prestaron nos pre Gracias, René y uh Zamón -huh. El, sabón. Eh, el primer bar. tema era Truqueador y Guitarrero Truqueador, Keto, ah, el primer tema Claro, el primer tema, y el segundo Como le dediqué a Betty, para todas Las chicas que escuchan, Eliseo Castillo De Don Tarragorros Groso, eh, cerramos la primera hora De programa, en un ratito Mucho más del programa Loco Trincherita que tenemos Para este sábado, anda poniendo la pama de, de nuevo, renovable la yerba che, acá también le digo <risa> <risa> renovamos <Bien>. la yerba 11 <risa> <No. risa> de la mañana hacemos pausa, ya volvemos tenemos un grupo en Facebook no, no. <risa> ya empezamos bien tenemos un grupo en Facebook, sumate otra vez, de vuelta de Facebook, de vuelta entonces la última